el otro día le ganó ahora ciento ciento ochenta y uno digamos que los va triturando a los rivales y ayer le ganó noventa sesenta y siete Atenas una Atena de Córdoba que dicho sea de paso juega esta noche otra vez frente a Olímpico de la Banda en, en una continuidad de partidos este, que no sé qué, qué tan bien le puede hacer, ahora por ahí va Atena y le gana a Olímpico y decimos bueno hay que jugar todos los días continuado eh, van a decir, capaz que eh, en Córdoba, pero la verdad que me parece un tanto arriesgado. Eh, lo cierto es que anoche quinza le ganó 90 a 67 Atenas de Córdoba con Leo Mainoldi eh, que que bueno tuvo una buena una buena actuación con con 16 puntos este y cinco rebotes. Tenemos en línea Leo, está por ahí Leo, cómo te va buen día. Hola muy buen día. ¿Qué haces? ¿Cómo te va loco? Todo bien. Bien bien todo tranquilo, todo... descansando un poco descansando un poco porque obviamente se jugó anoche y se ganó bien con mucha autoridad, ¿verdad? Sí, sí yo creo que venimos últimamente haciendo buen trabajo, sobre todo el inicio del partido. Eh, aunque triunfamos anoche por cuarto, que terminó empatado, pero pero el equipo arrancó bien. Que, que esa es una de las cosas que, que también queríamos mejorar. Eh, algunos inicios no eran de, del todo buenos y bueno. Eh, tanto el, pasivo, el partido anterior y, y este, pudimos hacer un buen arranque, eso no significa que, que vayas ganando entre el cuarto, eh, por 10, 15 puntos, pero bueno, ya uno, eh, esa actitud, esa actividad que, que muestra uno en los primeros minutos, creo que después se ve reflejada a lo largo del, del partido. ¿no? ¿Y eso por qué puede pasar, Leo? Porque creen que tienen eh, inconscientemente ventajas jugando de local, que tienen un récord de 11-0, porque tienen mejor plantel, porque van primeros... Y puede ser mejor un poco de un poco de todo, pero inconscientemente, porque realmente no, no no somos un equipo que, que, que piense que es superior al resto y, y mucho menos, porque realmente cuando no estamos eh, enfocados, cuando no está el, el equipo eh, junto, eh, cualquiera puede poner cualquiera y nos lo han demostrado y, y realmente eh, no ha sacado de la cancha también en el caso de la última gira que tuvimos con, con comunicaciones. No, no estuvimos para nada para nada bien y realmente nos sacó, nos sacó de la cancha, que por ahí fue el único equipo que, que no nos dejó jugar y, y realmente le, no tuvimos ningún, ningún tipo de posibilidades y, y no pudimos llegar tampoco, y fue un muy mal inicio y, y seguimos igual, pero por eso digo que, eh, puede ser eso, a lo mejor eh, inconscientemente a lo mejor relajarse un poco, no estar con la, con la actividad o con la, la intención necesaria, y bueno, después lo pagás, es una liga que, que cualquiera le puede ganar a cualquiera cuando no está al 100% y, y queda demostrado noche tras noche, ¿no? Sí, este siempre, el otro día no, hablando con Santander, eh, cuando estuvimos en San Luis, nos decían ¿no? que la liga tiene esas cosas, que todos los días te tenés que presentar a jugar cuando te toca, porque cualquiera te puede ganar, y más aún aquellos equipos como el que vos nombraste, como comunicaciones. No solo te gana, sino que no te da ninguna chance de volver a meterte en el partido. Es un par y encima vos entras de esa manera eh, te saca prácticamente la cancha, ¿no? Tal cual, tal cual. Cuando uno no está no está metido pensando en otra cosa o no está con la cabeza metida en ese partido, eh, no hay chance. no uno, Ya sea eh, más de visitante, más alguno de visitante local a lo mejor Eh, con tu gente en algún momento a lo mejor podés volver o una, alguna posibilidad de poder volver al partido pero de fuera de casa se hace muy complicado si no estás eh, no estás bien desde, desde el inicio y tengo voy idea cualquier equipo le puede ganar a cualquiera y hoy por hoy ya era, ya más de la mitad de la liga y ya cada equipo se juega por algo y realmente no, no ni los equipos que están abajo eh, yo creo que hoy por hoy a lo mejor es más complicado jugar entre esos equipos que, que los que están de mitad de tala para arriba pero bueno Hay que, hay que presentarse, como, como bien decía recién, como decía Silvio, que hay que presentarse toda la noche y es una liga, una liga muy larga y no, no hay que dejar pasar partidos que, que después al final te, te los acordás y te arrepentís, ¿no? Lo que está claro es que Kimsa después de lo que fue la definición del Super 20 mandó un mensaje, ¿no?, a la liga, a la competencia de que está muy firme y que quiere cosas importantes, ¿así, Leo? Sí, realmente eh, después de, se puede decir de ese, de ese golpe, ese golpe duro, porque realmente teníamos nuestra nuestra expectativa en esa en esa final final. A ver, el objetivo era era llegar a, a esa final pudimos hacerlo después de hacer un buen juego contra el Instituto y, y realmente después a lo mejor no pudimos hacer el juego que queríamos por que favor, son mérito de verdad y de la calidad de, de su plantel pero, pero sí, perder eh, está claro que nadie, a nadie le gusta y teniendo tan cerca un, una copa y un, un premio también de jugar el que viene un torneo internacional, habiendo ganado ese partido eh pero bueno son cosas a ver es un partido dos grandes equipos y, y puede pasar ¿no? y realmente eh por más que fue un paro, el equipo dio la cara no después mejor en algún momento perdiendo por quince puntos el equipo no se vino abajo, no bajó los brazos y hasta el final tuvimos la opción y lo podíamos haber ganado también y, a mejor injustamente justamente pero lo podíamos haber ganado, eh de rebato como sea sin haber jugado como nosotros queríamos pero tuvimos la opción de ganarlo y muy claramente Eh, pero el equipo al 24 horas después eh, le gana gimnasia en su cancha es una cancha muy complicada por la liga y, y bueno, y venimos por un buen camino eh, en la liga y demostrando que, que sabemos cuál es la forma que, que queremos jugar, eh, demostrando que somos un equipo sólido solidario y no egoísta para nada, así que queremos seguir por este camino y sabiendo que tenemos cosas importantes y, y dentro de poco también, no así que es el camino que tenemos que seguir y, y bueno, se verá cómo, cómo va, pero pero tenía muchas ganas de, de hacer las cosas bien y, y dejar, como siempre se dice, ¿no? tratar de dejar el club que nuevo representa hoy y dejar a lo, lo más alto posible y, y, y donde se brecha, ¿no? Y más después de lo sucedido la temporada pasada, ¿no, Leo? Donde quedaron muy pocos sobrevivientes, eh, vos seguís siendo el capitán, y fue eh, muy duro, ¿no? Lo, lo vivido en Kimza el año pasado, cuando las expectativas estaban muy, muy alto ¿no? Y sin embargo, vuelven, se renuevan y están haciendo un campañón. Sí, tal cual, y más cuando pasa pasa eso, como bien decís, ¿no? Eh, un, una primera parte que a lo mejor no fue del de todo buena en cuanto al juego, pero bueno, se había conseguido el Super 20 eh, jugando un muy buen Final Four aquí en Santiago, ganando a Berenzo el año pasado, y, y bueno, eh, como que a lo mejor ese título tapaba, a lo mejor un poco lo logró muy bien como veníamos, ¿no?, de, de juego y eso, y de esos dos partidos lo pudimos lo pudimos dejar a un lado y ganar ese torneo, que, que siempre es importante, pero después, eh, como siempre también se dice, ¿no?, que la liga te pone en su lugar y, y, y terminamos donde terminamos porque no encontramos esa regularidad, no, no, no, no pudimos eh, jugar como queríamos y, y realmente, teníamos hay que ser sinceros, hay que ser realistas también siempre y no, no ocultar, teníamos un, un plantel para, para grandes cosas y realmente fue, eh, fue muy malo cómo, cómo se terminó, ¿no?, y, y también... Eh, La gente misma te lo, te lo hacía saber, poca gente mejor en la cancha y, y eso se, y eso era iba de la mano con el juego del equipo y de cómo estaba la situación con, con el plantel, no se sentía identificado con el equipo y cosa que ha cambiado totalmente esta temporada. Eh, si hoy venís al, al estadio, eh, la gente que viene es muchísima más y realmente viene a alentar el equipo y está todos los partidos y realmente va por la calle y también dice, eh, vamos... Eh, Oh, mañana que partido, vamos a tener bien, o ya pensando, por ejemplo, en la Champions también, ahora tenemos la Champions, eh, la gente lo, lo vive también, y, y eso ha cambiado mucho, realmente, he tenido la posibilidad de poder estar el año pasado y este, y, y eso, la, el equipo se, la gente se siente identificada con este equipo, y esta forma de, de trabajar, y el sacrificio que, que muestra el equipo día a día, ¿no? Es cierto que viene ferro, ¿no?, pero es difícil no, no sacarse la cabeza, abstraerse, ¿no?, de, de lo que se viene con San Lorenzo, no solamente la serie de Champions, que realmente ...se roba todas las miradas... ...sino también lo que hay después en juego... no ...que es la Supercopa... no eh, ...siempre que, que se juega por un título... ...es como una final... ...dentro de la gran final... Eh, ...¿cómo hacen... ...para no pensar en, tanto en San Lorenzo... ...teniendo en cuenta que además... ...lo enfrentarán muchísimas veces en poco tiempo? Sí, sí, sí realmente ...muchos partidos en pocos días... ...y, y, y bueno... cuando un rival que... ...que, que sabemos el, eh, la magnitud que tiene... ...que es el actual campeón... Bueno, ...de la Liga de la América... ...es un, un gran rival y que nos ganó también y tenemos esa esa ¿cómo se diría? esa cuenta pendiente o ese esa espina clavada de, de, de la final de la final de super 20, pero pero bueno realmente tratar de abstenerse no no es no es fácil tratar de dejarlo a un costado no es fácil pero bueno sabíamos que teníamos tres partidos en casa por la liga que que realmente son importantes como para, para seguir de arriba que no le hemos ganado pulso estar de, en la posición donde estamos hoy no no se puede dejar pasar de ningún partido eh, llevamos dos nos queda nos queda uno más Y, y después sí, pensar en ese en ese partido que, que realmente va a ser una, una serie eh, muy linda, realmente muy linda para, para ver, se enfrentan dos grandes equipos y realmente yo creo que va a ser un lindo espectáculo tanto eh, para nosotros eh, jugarlo y para la gente venir a, a disfrutarlo, ¿no? Así que realmente con mucha ganas de que llegue, pero sabiendo que tenemos un partido muy importante también con, con carro, eh previo a, a este choque, ¿no? Estamos hablando con Leo Mainoldi, con el Coco Mainoldi. Bueno, ¿y cómo estás vos? ¿Cómo te sentís físicamente? ¿Cómo estás vos? ¿Cómo este cómo va llevando la temporada no? bien, yes, yes, mira realmente disfrutando, disfrutando, siempre digo, ya, yo creo que últimamente el último año he empezado a disfrutar eh, un poco más, cada entrenamiento, cada, cada día, eh, yo creo que cuando uno va empieza a cumplir años y realmente eh, se van acumulando y mejor uno ve más cerca el, mejor el, el, el final a lo mejor cuando, cuando, cuanto más año tiene, yo obvio que empieza a jugar mucho más pero cuando Eh, cuando lo veo un poco cada día más cerca, entonces empieza a disfrutar del de, de día a día de esas pequeñas cosas y, y realmente lo, lo llevo muy bien, muy a gusto, te vuelvo a decir, con, con el grupo que se, ha, que se ha armado esta temporada, con la forma de trabajo que, que tenemos el día a día, y con el cuerpo técnico, con el club mismo, así que realmente me, me siento bien y, y bueno, ha de trabajar día a día y tratar como siempre, ¿no? De dejar el club lo más alto posible, pero realmente muy cómodo en el club y, y, con, y con el equipo que, que se ha armado, ¿no? ¿Y qué pensás? ¿en, ¿En retirarte dentro de poco o, o no? No, no, no, no, yo, yo, yo, yo lo, lo, lo he pensado un poco, pero realmente el día que, no, que me cuesta ya levantarme y ir a entrenar o ya sea como un, una obligación o que realmente ya no lo estoy disfrutando, a lo mejor ese, ese, ese es el momento y, y el día que voy a decir, nah, yo creo que hasta acá, pero no, realmente por eso tengo muchísimas ganas y tengo ganas de seguir jugando unos cuantos años más realmente. Sí, como siempre ido, también, si la salud me permite y cosas no más porque realmente me gusta y me apasiona esto y, y lo como el primer día o más todavía así que realmente lo lo pienso seguir haciendo todo lo todo lo que pueda ¿no? y ahí tuviste un interés no del básquetbol uruguayo para para cruzar el charco no como para ir a jugar a, a Nacional, sabes algo de eso? No mucho, eh, sé que a lo mejor han momento, pero no no no mucho más, realmente hoy, por hoy metido en quinza y, y te vuelvo a decir muy muy tranquilo y muy muy a gusto con, con el andar de, del equipo y, y del día a día sobre todo, después el equipo puede, se puede ganar los partidos, se puede parar, pero el día a día es lo que, lo que importa realmente, y estoy muy muy a gusto y muy cómodo. Sé que hubo algún interés o algún, eh, alguna, alguna consulta y eso pero bueno, no no nada más que nada más que eso realmente bueno y también está bueno eso porque aunque a uno lo quieran este por más que después vos obviamente tenés contrato con y si te vas a quedar y por todo lo que contás pero está bueno que a esta que a esta edad también se fijen en uno no no, no seguro seguro eh, realmente más que más que importante y que, que eso se tenga que lo tengan en cuenta uno siempre es, siempre es importante y lo y a uno le, le gusta así que bueno te contento pero ya te digo, muy tranquilo y muy muy a gusto en en Santiago así que nada no más que eso no no, no, no sabría decir que exactamente eso, eh, lo que es lo que hay realmente y muy un gusto aquí aquí en Santiago señor Mainoldi, gracias por el contacto gracias por los minutos eh, nos estamos viendo seguramente en, en corto plazo en la bueno, Champions en la Champions bueno este nada a, a prepararse para todo lo que viene que que es mucho y muy importante y un saludo muy grande para la familia bueno muchísimas gracias a todos un fuerte abrazo y, y cuando quiera estamos estamos para un abrazo grande Abrazo enorme, la palabra de Coco Mainoldi. Hablamos con dos de las figuras de, lo, de, de los partidos de anoche. Sí, los goleadores justamente. Sí, sí a veces los goleadores no son las no, figuras. No, no, pero bueno, ¿Eh? sí, ayer... Este, hay jugadores que ayer tuvieron mucha injerencia en lo que fue el juego, ¿no? Tanto Mainoldi como, como el Locu Cuello tuvieron mucho que ver en la, en la victoria de, de Kimsa y, y de Instituto de Córdoba.